Libro de Salmos, Salmo número 13 Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío. Alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien.